Bueno, pues aquí continuamos en este programa en directo... ...que estamos haciendo desde la Soca Autogestionatua de Durango... Eh, ...bueno, ya las que nos estáis oyendo ya sabéis... ...que estáis escuchando Irola y Ratia. Y bueno, y te pasamos ya a la segunda entrevista de este programa, que es con el, el, bueno, con dos compas de la Oficina de Ocupación de aquí de Durango bueno, Durango Aldea, me imagino eh, Agua Caixo, bueno, sí. Fuente claro, Seta, Gerard eh, Y bueno, pues vamos a entrar al hilo, claro. o a sea, la Oficina de Ocupación de Durango Aldea es algo, un proyecto bastante nuevo en realidad no sé cuánto tiempo llevaríais ahí urdiendo sucios planes sí. pero bueno, si no queréis contar desde cuánto que lleváis pues en marcha y qué tal están siendo estos comienzos? Pues bueno, eh, sí, bueno, un poco, o sea, sí, sí, eh, estuvimos bastante más tiempo hasta que arrancó la cosa pues dándole vueltas al tema, más o menos en mayo creo que fue la presentación, que se hizo una concentración aquí en Andramari, en la plaza, y una marcha al antiguo Gasteche, pues con un poco para presentar el proyecto de la oficina, y desde entonces pues que vamos abriendo un poco, ¿no? El local pues ...para la gente que quiera venir, que tenga cualquier duda legal... ...o necesite algún tipo de apoyo... ...un poco pues para darle cabida a esa gente también... ...dudas, uh -huh. lo que tengan, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué tal están yendo los inicios? ¿Qué tal lo estáis pues, palpando? Pues bien, a ver, a la gente le cuesta arrancar un poco... ...porque tampoco hay mucha movida en la zona de Durán-Galdea... ...de movidas de ocupación y así... ...pero bueno, van viniendo... Vais, vais teniendo la sensación sí, de que cada vez que se ha bocado boca O, boca, o boca pues a través sí, del curro que sí. hagáis de difusión Pero que la gente se está enterando está... Y, y además vamos bastante de la mano con la ocupación de Bilbo Que el abuelo de Durangaldea nace un poco para desahogar Lo que sería la zona de Bilbo Que uh -huh. va bastante... Oye, <risa> y además de, vale. de una que igual se, hace, se tenía que acercar antes hasta Bilbo y Igual sí, ni, sí. ni tan mal, ¿no? Sí, y a veces por cuestión de papeleo y así Pues nosotros también podemos... Dar, dar cobertura vaya uh -huh. ya has comentado justo ahora esto no el tema de pues bueno de, de visto el curro también que había en la oficina de ocupación de bilbo que igual está la que se haya creado la oficina en durango también pues ayuda a descargar ese curro pero me imagino que también veríais algún otro tipo de necesidades o carencias en la zona y ¿Qué, sí, ¿qué análisis que, o qué diagnóstico? Que hubo como, hubo como un momento potente ahí de, ¿no? de el, Hace un año sí. así Que había un montón de juicios y de, y de historias Que eran todos aquí justamente en Durangalde Y pues como que nos pareció de, Oye, vamos a probar Vamos a ver si funciona A ver si realmente hay una necesidad real o no Y... Y, y ya veremos luego con el paso del tiempo si, si está sirviendo para algo... ...o si de momento, pues mira, o sea, bueno, no hemos tenido muchos casos... ...pero oye, con una persona o un grupo de personas a los que puedas echar un cable... ...pues ya merece la pena un poco estar allí, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, poco a poco parece que sí que va habiendo un poco sí. más de movimiento... ...y se va acercando gente, porque también Durango pilla un montón de, de sitios... ...lo que son los juzgados y todo esto... Uh -huh. ...y a mucha gente le cae mucho más cerca acercarse hasta aquí... Uh -huh. ...y preguntarnos a nosotros, ¿no?... Uh -huh. ...o sea, al igual, pues también para pedir, ¿no?... ...si hay algún abogado por ahí que quiera... ...porque ahora mismo estamos un poco colgados en ese sentido... ...y a veces tenemos que seguir dando la chapa... a ...la gente de Bilbao todavía... Uh -huh. ...ante alguna duda, porque nosotros no somos abogados ninguno... ...entonces, siempre hay algún tema legal que se te puede... ...escapar... Uh -huh. ...y pues si alguien se anima, oye, que contacte con nosotros... Eh, El, ...eso, ocupacionbd.autistici.org, nuestro correo electrónico... ...y si hay algún abogado que esté dispuesto a echarnos un cable... ...luego igualmente nos lo copiamos y para la noticia que eso, pongamos en la web... ...lo perfecto. dejamos ahí también escrito para que la peña lo tenga más... ...bueno mano. y la polego también, joder, queremos remarcar un poco que... ...hacer visible un poco la especulación inmobiliaria que hay por toda la zona que hay muchas casas vacías los alquileres son extremadamente caros y los los los sueldos de la gente la verdad es que no se adaptan mucho al, al sistema de aquí vaya y sí. Entonces entiendo que un poco por lo que decís está una parte por una parte está el curro que hacéis con la asesoría. Es. Eh, está entiendo que también, ¿no? El tema este como de socializar en cierta manera, ¿no? Ese aspecto político de la ocupación de sí, viviendas sí, sí. No sé, también si con Gasteches o así os ha tocado currar algo, ¿no? Pero si sí. o sea, habéis tenido ese debate de si oficina de ocupación de viviendas de Gasteches Bueno, en general todo lo que sea ocupación mmm, Bienvenido sea, sean gasteches, o, al final es dar apoyo, conocerse un poco y también veíamos un poco la necesidad de, de conocerse, ¿no? que cada uno a veces va un poco a su aire y al final dice pues... Mmm tener un poco más de apoyo por cualquier sí. cosa, movida legal, lo que sea pues Una forma de crear un poco de red sí, también ¿no? eso. Entonces sí que fuimos en su momento a informar a todos los gasteches de que se iba a abrir este proyecto, que podían participar, si querían todo esto, voy pues, a intentar un poco crear un poco una red también mm. Ante cualquier circunstancia pues por lo menos que nos conozcamos un poco las caras y no estemos cada uno como en una isla mm -hmm. apartado del resto mm -hmm. ¿no? Y me imagino que eso también, tanto por un lado en la cuestión práctica de las propias ocupaciones, tanto con este otro línea ...la digamos, de denuncia política así... ...siempre, ¿no?, aglutina, suma... ¿no? Claro, eso es, cuanto más seamos mejor, ¿no? Sí. O sea, en eso está la fuerza al final... Uh -huh. ...entonces, pues... bueno, o sea, lo que decías tú antes... ...por un lado estaría todo eso, todo el tema de la oficina... ...para la gente que quiera venir, informarse... ...no sólo para temas legales, sino para dudas que puedan tener... ...porque es muy nuevo para ellos, o lo que sea... ...o sentir un poco de apoyo, aparte de todo eso... ...pues está en proyecto un poco eh, hacer charlas con colectivos que se dedican a esto eh, talleres eh, un poco más prácticos de un poco pues para dar a conocer y, y pues para hacer un poco también un poco curro de difusión de ideas y de cosas y ¿no? ¿Eh? y también me imagino porque hay veces que aunque sea un mínimo de financiamiento también hace falta para que los proyectos tiren, No sé si también ya os estaréis pensando el tener que el hacer conciertos. Bueno, en la Soca estáis, ¿no? Vendiendo sí, material sí, también para sí, autogestionar el sí, colectivo. Sí, eso, es, eso es. Sí, bueno, en su momento se hizo y sí que hay alguna cosa proyectada también para el año que viene que ya a salir, se irá cerrando algún tema más de conciertos y de este, sí, de este tipo la Irola en cuanto nos aviséis, nosotros por lo menos lo publicá ...y si cae una entrevistilla... ...pues también, ¿eh? Perfecto, o sea, esas, ...pasas cosas a la Irola, estamos... perfecto ...aunque, pues ya sabemos cuando veníamos en el coche... ...de que justo pasando... ...acercándonos a Papelera, creo que ha sido que hemos perdido, ¿eh? ...el fial... Sí, ...pero bueno, sí. digo, justo ahí llegando a Durango... ...pero bueno, por lo menos hasta, bueno, lo, hasta ahí... todo lo que lo oigan, pues... ...ahora internet, o sea que no hay por eso, no hay problema el mayor, ¿no? y ...exactamente... ...y bueno, habéis comentado un poco esto, ¿no? ...lo de los talleres... ...también... Y bueno no sé si se nos ha escapado las fechas en concreto de asesoría por ejemplo, sí. porque me habéis dicho que no estáis toda la semana Sí, no, no estamos toda la semana porque realmente o sea consideramos en su momento que a lo mejor no había un, no iba a haber tanta tanta gente no que tuviera esa a lo mejor en, en un primer momento era también pues para ver cómo reaccionaba la gente y esto y de momento cada 15 días abrimos entonces enero tenemos el 13 y el 27 viernes siempre es en viernes y en febrero el 10 y el 24 Cada 15 días abrimos ¿Y en dónde estáis? En la CNT de Durango Vale, eso también eso es. ¿Y los horarios has comentado? 6 a 8 De 6 a 8 Vale, digo, ¿no? Que igual se me ha escapado a mí, ¿eh? De todas maneras Hay, hay el correo que colgaréis vosotros ahí. Exactamente Y para cualquier historia Pues se puede contactar a través de ese correo Que ya está activo uh -huh. Así que por ahí no habría ningún problema Cualquier duda, cualquier cosa Pues se puede contactar a través del correo electrónico Muy bien Y bueno eh, También por comentar así igual como última pregunta, eh, con estos meses que llevan funcionamiento, ¿no? más allá de lo que hemos comentado igual hasta ahora, ¿qué valoración vais haciendo? O sea, hemos hablado, ¿no? un poco de igual que huecos o qué tipo, ¿no? lo que hemos comentado, ¿no? De, pues una parte de la socialización, el difundir, la el trabajo político, la asesoría tal. ¿Qué valoración vais haciendo aunque igual todavía no, no hayáis celebrado el primer aniversario siquiera, ¿no? pero digo entre las compañeras que estáis sí. o sea, ánimos, ganas de seguir veis que sí De momento sí, de momento sí Y sí, es lo que te digo, ya o sea, han habido unos cuantos casos, no han sido muchos Pero ya solamente con eso, pues yo creo que merece un poco la pena Porque hay veces que la gente simplemente necesita un poco de apoyo ahí mental Porque se ven en un momento difícil, algo que no controlan o que no les ha pasado Y que es nuevo, pues simplemente estar ahí haciendo ese apoyo Yo creo que, que es algo bonito y que merece la pena estar Entonces de momento, pues sí, vamos a continuar con ganas, de momento sí Bueno, y no sé si se me está escapando algo más antes de irnos, algo que queráis subrayar, recalcar... No sé, que todos soy bienvenidos y que eso hay que hacer difusión de este tema porque el problema de la vivienda es un problema muy grave... ...y está todo lleno de casas vacías... ...y entonces pues hay un poco que intentar vivir con dignidad... ...y nosotros animamos a la gente a que, a que ocupe casas... ...y a que ante cualquier duda vengan a vernos... ...y si lo que podamos les ayudaremos. Mm, perdón, una cosa que sí, que me acaba de venir... vale ...con el tema este de... ...de, bueno, no que habéis comentado y justo ahora mismo también... ¿no? ...con el tema de que hay mucha... ...o sea que el tema de la vivienda es un problema bastante grande y así... ¿Os han llegado noticias por parte de, por ejemplo, mismamente, cualquier vecino de, o vecina de Durango que se haya enterado qué opinión hay o que si hay mucha gente muy reacia a apoyar la ocupación o no? ¿Se sentís un poco en territorio hostil, por decirlo? Bueno, no sé, se nota que no hay mucha cultura de la ocupación por la zona del Durango. Aldea, al final, temas de Gasteche está muy normalizado, pero luego lo que es vivienda... Mm. O sea, experiencia personal, ¿no? La gente al principio le cuesta un poco Pero sí. una vez que ven que al final es una persona normal Que lo único que quiere es hacer su vida sí, Generalmente la gente se abre más O sea, o sea bueno, eso sea, también es una es parte del curro Entras en un sitio a hacer que la gente se sienta cómoda contigo Y que vean que no eres un mutante ni un bicho raro, ¿no? O sea, que sí y que si... igual notáis un poco ese prejuicio que puede haber Por desconocimiento, sí, ¿no? Sí, pero ya Macías. está, pero esto es bastante en general, ¿eh? Mm. Porque al final vienes de ciudades grandes que a lo mejor... Hay más bullicio de gente, gente distinta y se acepta de otra forma. Y en ciudades más pequeñas, pues... Mmm. ...la gente le cuesta más... Claro, ...más ¿sí? comprensible... ...no saben sí. quién eres... ...ni qué se van a encontrar... ...también hay mucha desinformación... ...en los medios... También, ...al sí, respecto... Los... ...no mm. se criminaliza un montón... ...como que somos orpos... ...o yo qué sé... sí que te vas y... a comprar el pan... ...y te ocupan la casa... Claro, ...una y... forma de normalizar... ...un poquito... ...todo ¿no? ...para que sí. se vea que no... ...que no que pasa no funciona, nada... Así. ...y que no funciona así... Claro. ...eso es... Claro. ...va... ...bueno pues lo dicho... ...ya pues... o sea, no sé si queréis <risa> añadir algo más... ...después de esta última pregunta... ...satélite que me ha venido... mientras con vosotros pues no no ya está pues eso lo que sí. aquí estamos para lo que queráis y animamos a la gente a que recupere espacios y eso y para vivir para vivir con dignidad y pues también por acción política un poco ¿no? O sea. Oría, es que recasco, es jurídico, que es jurídico. Que